Buen día compañeros oyentes. En la tarde-noche de ayer estuvimos presentes en lo que fue la inauguración de la nueva policlínica Carrasco de la emergencia móvil SWAT, eh, que se ubica allí en la eh, intersección de Bolivia y Araucana. Una sede eh, nueva en el barrio, pero no es nueva la presencia de este prestador de salud en la zona. Eh, recordemos que estaba ubicada Eh, la policlínica allí en el Shopping Portones anteriormente que fue hace algunos meses eh, bueno cerrada y eh, posteriormente se muda de algún modo a la sede que se inauguraba en la tarde de ayer los directivos de SWAT hablan de la búsqueda de un lugar con más autonomía, con más privacidad para el paciente y también mejor calidad laboral. En ese marco daban inicio ayer, formalmente, cierto que ya hace algunos días estaba en funcionamiento esta nueva policlínica de SWAT en el barrio de Carrasco. Allí los integrantes de la empresa cortaron una tradicional cinta fundacional, se realizó un brindis y hubo finalmente tiempo para tres oratorias Hicieron uso de la palabra el doctor Juan Morelli, presidente del Consejo de Administración de SWAT. La doctora Patricia Martínez, integrante de ese consejo que estuvo en la mañana del martes aquí dialogando con la 36 previo a esta actividad. Y por último... También dirigió unas palabras el doctor Guillermo Vázquez, gerente general de la empresa. Vamos a compartir parte de la intervención que realizara entonces el gerente general de SWAT ayer durante la inauguración de la Policlínica Carrasco. Porque este medio cada día va a ser más competitivo. Porque este medio tiene prestadores que reciben dinero directamente del Estado a través de FONASA. Nosotros el dinero que recibimos lo recibimos del bolsillo de la gente que mes a mes refrenda su compra. Por eso el desafío que tenemos nosotros de hacer las cosas mejor, distintas, más eficientes. Ese es el gran desafío. Pero qué es lo que tiene en la calle, tienen las ambulancias, tienen las bases, tienen los uniformes, tienen el equipo médico, tienen material de uso médico. Bueno, cambiamos las ambulancias, diseño nuevo estamos modificando las bases, diseños nuevos esta base es, digo yo, una base que no creo que haya dos opiniones que pueda haber una otra emergencia médico móvil y, hay, y, hay, y hay aún seguros privados que tengan un nivel locativo que tienen o visual y podemos estar orgullosos de eso que tenemos y eso es tangible, la gente lo ve la gente lo palpa, la gente cuando compra un servicio de emergencia médico móvil compra una promesa de que le van a ir a ver cuando tenga algo no compra un suéter, no compra una pelota de fútbol compra una promesa de una experiencia a futuro que de repente ocurre dentro de 10 años entonces hay tangibles que tienen que estar necesariamente para que la gente perciba lo es SWAT. y esta base es un tangible de la misma manera que la ambulancia es un tangible la política de rayonceo desde hace años las ambulancias de SWAT no tienen abolladuras, no tienen rayones, funcionan todas bien las ambulancias deberían tener 10 años como máximo y la ambulancia más vieja que tenemos hoy tiene 8 y el propósito nuestro es que el parque automotor de ambulancias cada vez sea más moderno y tenga menos dificultades porque eso hace, a su vez, igual el lugar donde están hoy alojados el cuerpo médico y la enfermería, a la calidad de la, de, de, de con que trabaja la gente que trabaja en SWAT. Tenemos equipamiento todo médico de primer nivel, Pedraja tiene la orden de comprar equipamiento de primer nivel, no comprar ningún equipamiento por barato, que compre por bueno todas las ambulancias tienen cada de externo eh, ahora estamos implementando en todas las ambulancias eh, en el, en el, el que se, eh, pongan en paralelo el electrocardiograma con, con, con la tablet de tal manera que queden en, en las imágenes de iphone de, de los electrocardiogramas de todos los pacientes que hagamos pero no nos quedamos con eso porque recordemos que también tenemos la clínica de estadio Que también la venimos siempre remodelando, siempre modificando siempre dejando la preciosa siempre tratando de sorprender a la gente que va a la, a la base, lamentablemente ahora vamos a tener una dificultad porque aparentemente como consecuencia del mundial de fútbol en diciembre del 26 nos tendremos que ir, y tendremos que buscar una solución alternativa hoy la joya de la corona es esta política de Carrasco que tuvo eh, mucho que ver el Consejo de Administración. Un Consejo de Administración que a veces eh, pasa desapercibido, trabaja en la sombra, pero que fue el firme propulsor para que esta base fuera realidad, aún contra mi opinión. Este, yo, en un determinado momento, como la Casa de la Patrimonial, este, pensé que era demasiado trabajo dedicarnos a, a, a buscar los permisos necesarios para poder avanzar y tosudamente eh, Patricia, Juan y Pablo eh, se embanderaron con la base y quisieron sí o sí que la, que la base surgiera y como dice Patricia muy bien, este, ella la soñó o Juan la soñó, este, Pablo que eh, iba a ser así y creo que corresponde el reconocimiento a, a cada quien en lo que, el, cuando le cae el ensayo que le caiga. Y realmente este, esta joya que hoy están viendo es eh, producto de la visión del Consejo de Administración.